Bueno, Aquí hay una, hay una persona que está esperando en un lugar para entrar, está con barbijo y vamos a preguntarle. Eh, ¿Es incómodo usar el barbijo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sí, es incómodo. Eh, sí trabajo en un comercio, eh, lo uso continuamente, trabajo cuatro horas. Es incómodo, pero bueno, eh, es cuestión de cuidarnos y cuidar a los demás. En comercio la gente lo está usando, por lo menos cuando entra al comercio lo tiene que usar sí o sí. Sí, lo estamos exigiendo. Eh, Por suerte la gente se ha adaptado rápido, así que eh, sí, sí, se está usando. El barbillo es una de las medidas de prevención, después el distanciamiento también hay que respetar. Sí, sí, la verdad que del distanciamiento por ahí lo tenés que aclarar porque la gente eh, no se adapta, pero sí, sí, sí. sí. No, por favor, gracias. Bueno, ahí escuchábamos, ¿vale? una vecina de Santa Rosa que está en, en la vereda esperando ingresar a un comercio y bueno, es comerciante y bueno, alguna, algún conocimiento del uso del arbijo tiene. Eh, te digo que se está usando bastante, por lo menos las personas que andan en la calle lo está usando por lo menos un 80%. Bueno, eh, está la polémica también instalada de eh, algún especialista que dice que no hay que usar barbijo porque eso te hace que vos te lleves más la mano y toques el barbijo sí, pero bueno, la verdad que. pero es obligatorio hay de todo. Ahora. Hay de todo. Hay de todo. Vamos sí. a preguntarle a esta señora buen día señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Radio Carmel, eh, ¿es complicado usar el barbijo? Para mí sí, para mí ¿No ¿Puedo respirar bien? Ese es el tema Ah, no puedo respirar bien Bien, bien. Bueno, este, pero lo tiene que usar por lo menos para andar en la, por la A usarlo, sí. Pero, bueno, muchas gracias. Pero... Bueno, una señora que pasaba no quería hablar mucho, pero sí le complicaba porque estaba constantemente acomodándoselo, lo estábamos mirando mientras cruzaba por la Plaza San Martín. Y después otra cuestión, Pali, que tiene que ver con los controles de la policía por el uso del barbijo. Estuvimos en, durante el fin de semana viendo algunos operativos uh -huh. de la policía... Eh, pidiendo que en los autos, las personas que viajan en los autos, tengan el barbijo puesto. Por lo menos en algunos barrios de la ciudad y también en otros puntos de la ciudad estaban pidiendo el uso del barbijo adentro de los autos. También es complicado eso porque, más allá de que en el auto no pueden ir más de una o dos personas, en la policía lo está pidiendo está pidiendo el, el uso del barbijo. Eh, hola, buen día. Te pregunto, ¿es difícil usar el barbijo? ¿Es complicado? ¿Es complicado? ¿Es complicado? Sí, es complicado. Para el que le falta el aire o es asmático, sí. Ah, mira sí, hay que usarlo, sí? Sí, ver, no queda otra. Bien. Vos estás haciendo trámites y donde tengas que entrar, no vas a tener que... Quiero sacarme sangre, nada más. Ah, bien. Y también sí o sí lo tenés que usar. Sí. Sí, sí. Bien. sí. Bien. Bueno, muchas gracias. Se lo piden en todos lados. En todos lados. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias.